que di pedra, tanque una teologia, ¿no? Sobre la sobre la transformación urbana de la ciudad capitalista, ¿no? Que este teología va a comenzar mas primera llevada en el 2009, aprendiendo a decir no, conflicto de resistencia en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad. Que lleva patetazos sobre diversos conflictos que van a surgir en torno a la, a la renovación urbana de Granada. Uh, hi va seguir un altre llibre en el 2012, uh, Transformació urbana i conflictivitat social, la construcció de la marca Granada, 2013-2015. Aquí analitzen el, el procés de renovació urbana a partir de canvis integrals i relativament ràpids, que justifiquem la celebració d'un adveniment de caràcter internacional, com pot ser una olimpiada o una exposició. No? A la primera part d'en Juan ens, ens xerrarà un poquet de, de, de, de grup, no? de, de, de projectes, no? i en el que a mi m'agradaria destacar sobretot eh, l'horizontalitat en el funcionament i en el desenvolupament de, de, del treball, no? Així, com, com l'autonomia de tots, de, de, de, diguem, l'autonomia de les la grans institucions d'institucions formals com, com de l'acadèmia. No? I, uh, I així com l'intenció d'avançar a, a un altre tipus d'investigació i, i, i, i de construcció de, del coneixement. No? Bueno, i per aquestes presentació em vol contar amb en Marc, Bé, per diversos motius. No? un, un d'ells és per, diguem, pels aspectes eh, relacionats amb la gentrificació, amb no? la seva experiència, no? I en, en, I en altres qüestions urbanes, no? També en Marc ja va venir a la presentació del Tot inclòs no? I em va deixar clar que gentrificació no és un nom de dona, no? I, bueno, no? em va bastant interessant, no? Bé, i després eh, vàrem estar xerrant en a necesso pa Meli, eh, I, eh ens, ens, em va contar un poc que que coneixia de la corrala i li van també co comentar ell de, de, de la proposta que teníem de Dolors d'Ulors aquesta fira, no? Bé, i per això, aquí. Tant tant molt de moltes dades amb motius, no? Molta gràcies. No? Bé, eh, gràcies Manuel. Um, un agrament a tots els organitzadors per demanar venir aquí a presentar en el Juan, però amb la presentació que has fet a tu, jo com que ja... No, no, <laughs> Sobi tot, vull dir, anar rellant tot el que anaves dient, com... això ja no ho he de dir. Però bé, fantàstic. Um, que quedi clar, lo de gentrificació no és nom de dona no és cosa meva, eh? perquè és una frase molt guapa i tothom dirà ah, en que en Marquell és que No és cosa meva, és una altra gent que és left hand rotation, com, com en Juan Bessat també, i només ho voldria deixar aclarit. Um, bé, estem aquí per, per la Corrala, el grup d'estudis de antropològics... La Corrala, uh, és una gent que jo vaig conèixer l'any 2008, a Granada, a la ciutat on desenvolupen la seva activitat principal, i va ser arran d'un concert que es deia Congresso de Filosofia Joven. Jo aleshores era becari en el Departament de Filosofia i Treball Social, no era molt més jove cara, perquè això va ser el 2008, però hi vaig anar amb una sèrie de companys filòsofs, i us he d'assegurar que la filosofia me pot agradar molt en certs aspectes, però en aquest congrés jo m'estava avorrint moltíssim perquè la filosofia de la pràctica, la praxis, realment no se veia lloc. Estaven allà xerrant de, de coses que, que eren, tot i que m'agrada la teoria, m'agrada la teoria abstracta i podrem xerrar després, no era la teoria a la que jo estic basat. I un bon moment vaig veure un fullotó, un pòster o alguna així, i posava activitats extracongressuales extra o alguna cosa així. Vaig veure que hi havia un grup de gent que xerraven de gentrificació i els meus ullets van fer, bon perquè és el tema de tesi. Gentrificació, substitució de classe o una àrea geogràfica determinada per entendre'm-ho així, ràpid dir, això és el que estic jo, ja. veure aquesta gent bonament de què xerra i me'n vaig anar, vaig anar a Saula on estaven i allà pues, vaig conèixer un grup d'antropòlegs uh, geògrafos també n'hi havia entonces ahir, geògrafs i em va interessar molt aquesta feina i des d'en que estem en contacte des del 2008 que no vaig anar amb Juan però bé, uh, des d'ara pues, hem estat en contacte ara tenim un projecte entre mans també plegats i, I m'ha agradat molt que me demanessin per venir-lo a presentar això sobre, sobre el grup. El grup, com ha dit en Manuel, eh, pues se basa en, en conceptes d'autonomia i horitzontalitat, que són conceptes que si sou aquí, en aquesta fira, prou sabeu que van aquests conceptes, no cal aprofundir en ells. Però m'interessa molt eh, remarcar una cosa que, que el grup d'estudis de La Corrala sempre, sempre destaca, i ho destaca en aquest darrer llibre, també. I és que ells entenen la investigació com a subjecte polític. L'investigador és un subjecte polític. Què vull dir amb això? O què volen dir ells amb això? Amb això volen dir que l'investigador no només és una persona que se tanca dins la seva torre d'Ibori eh? eh? i postular idees i dir com ha de ser la societat sense tocar-li, sense practicar li sinó que tu ets una persona més i que tu has de mirar de crear coneixement per aquí, al carrer, així, en aquesta plaça com esteu i Mari, com comentàvem abans amb en Juan, que era ben guapo fer-ho aquí i no està tancats dins un reducte. I ells aposten molt per això. De fet, tenen publicacions, articles de revistes, etc que xarren sobre eh, aquest concepte que tenen de l'investigador com a subjecte polític o com a participant polític, com a actor, eh, dins el que són mogudes socials. I jo això ho remarcaria perquè aquest llibre que presentem aquí és un llibre que reimindica això. Eh? És un llibre que defuig completament d'academicismes. Jo potser som molt academicista, millor quan escric, i una cosa que... En trop canacolits és es ha aconseguit un to molt divulgatiu que vagi més enllà de les aules i més enllà de lo que són els despatxos dels congressos acadèmics. I això és una virtut que té aquest llibre que jo destacaria. El llibre en si, com bé diu en Manuel també, és eh, la tercera peça d'una trilogia, un primer llibre que s'arraba de grans reestructuracions urbanes que hi havia a Granada, un segon llibre que s'arraba de com el capital eh, utilitza la ciutat per crear-ne marques per tal de treure capitals i aquest tercer llibre eh, que és més concret sobre l'ordonança cívica que no li diuen cívica és ells, ells, li diuen de la convivència però d'això ja enxerrarà en Juan que és bastant guapo això flower power eh, ja no és tant eh, ja no tan, eh, la creuada civilitzatòria contra la barbària sinó que sembla -se que, que ho plantegen d'una altra manera i que ve com, no, no és el votó final eh, aquí no hi ha final, òbviament però és el tercer votó eh, de, de tota aquesta estratègia que s'està donant a Granada Diu-vos que el llibre tracta de Granada però que els autors des del principi ja volen deixar clar que el llibre té una vocació heurística. Què vol dir vocació heurística? Que vas en més allà del cas que estan explicant ells. Jo vull que quan ell estigui xerrant sobre el seu llibre i sobre els cas de Granada estigueu tots pensant amb aquesta ciutat on estem ara per aquells que esteu familiaritzats i si no els vostres pobles, els pobles no en vengueu perquè ja també hi ha ordenances cíviques que s'estan apuntant de punta pala. Aquí tenim ja una sèrie de pobles que s'estan apuntant en el carro, a més a més de ciutat. Vull que penseu Eh? quan xerra de grans processos i de coses que estan succeint en coses particulars d'aquesta ciutat això, això vol dir la vocació heurística de xerrar de granada va més enllà de xerrar de granada sinó que vas a xerrar de lo que són les nostres ciutats i de lo que és el model de ciutat i la idea de ciutat que tots tenim al cap o que no tenim o que hem de posar en context i hem de mirar de, de polemitzar sobre ella perquè no hi ha només un. Això també ho deixen clar. No hi ha només un model, sinó aquí el que tenim és un conflicte constant de diferents models eh, que estan en batalla, que estan en aliança, etcètera, eh, de lo que és la ciutat. Aleshores estem en una qüestió bastant política. D'això en podrem xerrar quan acabi eh, la seva intervenció i podrem obrir un debat. Eh, quan estic dient pensau en ciutat, bé, eh, això és només una peçeta més. Hem de pensar que hi ha hagut grans processos de patrimonialització a Granada, a ciutat, a d'altres a d'altres llocs on el patrimoni se posa en valor, on el patrimoni està a certs llocs on se creïn certes centralitzacions culturals i econòmiques dir-vos que després tenim processos de gentrificació aquesta paraula tan rara, processos de reforma urbana on hi ha una substitució de classe molt clara aquí a ciutat tenim el clas per exemple dels barris xin o Sagerreria mil noms d'aquest barri que ho podrien demostrar però n'hi ha d'altres barris, Santa Catalina meva el cap ara mateix, Els també l'Alba i Cina Granada pues han tingut un procés bastant fort dir-vos que això lliga amb l'ordenança cívica que estem patint i estem vivint aquí ara mateix, eh? que ve a com una creó civilitzatòria, com he dit abans, contra la barbària, eh? contra tot allò que no representa el model d'aquella gent que ha pensat amb aquesta ordenança. Eh? Al cap i a la fi volem com se criminalitza la pobresa, com aquestes ordenances serveixen per excloure -se socialment encara més en aquells que ja estaven excloses eh? i per mantenir-los en l'exclusió. I dir-vos que no és el final, però que juntament amb tot això venen uns processos de privatització que són bastant forts, processos de privatització que van lligats a coses que millor penseu que no estan lligades amb aquestes coses, però ho estan. L'ordenança cívica que ordena i regula els usos de l'espai públic a la nostra ciutat va molt lligada per exemple amb altres normatives com ara la de zones de gran afluència turística que se va aprovar fa dos anys i que fa que el centre històric de la ciutat eh, pues, tingui una normativa d'usos l'espai públic diferent i l'apertura de locals i d'establiments comercials diferent la resta de la ciutat han unes grans desigualtats eh, geogràfiques dins de la ciutat. Tot va lligat, això és molt important. Va tan lligat que fins i tot ara mateix a Madrid eh, a nivell ministerial s'està xerrant, per exemple, de crear el uh, que en anglès diuen BIDs, Business Improvement Districts, que en català, en castellà traducen com a àrees comerciales urbanes. Eh? Que serà la següent passa, i això arribarà, no passeu pena, serà la següent passa de privatitzar l'espai públic i de deixar-ho en mans, la gestió de l'espai públic, de les entitats privades que estan situades en ell. Eh? Això passa ja a ciutats americanes, passa a ciutats britàniques, arribarà aquí, no passeu pena. Jo vull deixar aquí, no m'ho vull menjar més la intervenció d'en Juan, i res, eh, dir-vos que després de la intervenció d'en Juan hi haurà un, un petit debat, eh, que ja m'ho jo i mireu d'encetar, una pregunta provocativa y se ha acabado, muchas gracias todo tuyo Juan bueno, muchas gracias a Manuel y a Marc eh, bueno, primero y sobre todo a la organización de la segunda feria del libro anarquista por traerme aquí a compartir con vosotros este nuevo trabajo eh, pedir disculpas de no poder dirigirme a vosotros en Mallorquín es una de las lacras, pero bueno, tendremos que pasar por ello. Si queréis lo hacemos en gallego, ¿eh? Pero bueno, eh, realmente cuando me cuando nos contactaron, si yo voy a hablar en plural, no es porque tenga un brote esquizofénico, sino porque realmente somos un grupo de trabajo. Entonces, con respeto, para respetar precisamente ese espíritu colectivo, voy a pronunciarme en plural. Pues cuando Manuel nos comentó... Eh, nos dijo que además de la presentación del libro quería eh, que presentáramos un poquito el, el grupo brevemente y la línea de investigación que estamos haciendo pero realmente ellos dos ya casi lo hicieron ya poco más tengo que hacer yo entonces en realidad lo que voy a hacer es perfilar un poquito lo que ellos ya han avanzado y después nos meteremos a dar unas líneas generales de lo que es el libro intentaré que la intervención sea lo más rápido posible únicamente dando ideas generales Y aquellos elementos que vosotros consideréis más interesantes, entonces, es cuando los devolvemos en el debate y profundizamos sobre ello Más que nada, si no por aquí, podemos estar tres horas hablando y nos vamos a quedar todos de culo para atrás. Vale, empezamos. Sobre el grupo La Corrala, pues como muy bien han dicho los dos, este grupo pues surge un poquito así de la nada. ¿no? Dos personas que salen de la universidad, que no están muy contentos con lo que han dado así, que deciden ponerse... Eh, en activo pues, para experimentar todo eso y para realmente ver si esto le sirve de algo. En nuestra primera experiencia ya nos encontramos de crudo con la realidad, es lo que nosotros llamamos el encontronazo con la realidad, cuando empiezas a ver, a estudiar estas cosas, y empiezas a ver realmente cómo funcionan, ¿no? Cuáles son los protagonistas y con qué descaro y con qué inmoralidad suceden las cosas que suceden. Eso, en cierta manera, nos entró una especie de indignación que intentamos racionalizar de alguna manera, pues para, para convertirlo precisamente en una herramienta para nosotros. Y esto lo que hizo fue cambiar tanto... ...nuestros planteamientos de cómo entendíamos la investigación... ...como nuestro posicionamiento dentro de esos conflictos... ...y dentro de esas luchas. Es decir, como bien decía Marc, lo que hicimos fue dar ese salto... ...de ser investigadores sociales a convertirnos en sujetos políticos... ...de las propias realidades en las que nosotros intervenimos. Eh, una vez hecho esto, a partir de ahí empezamos a darnos cuenta... ...que lo que nosotros realmente queríamos con la corrala... ...no era tanto crear un grupo de estudios de por sí sino crear un grupo que se dedicara a la acción política y que su herramienta, su principal herramienta, sea el propio conocimiento. ¿no? ¿Y en qué se materializa esta herramienta de acción política a través del conocimiento? Pues, por ejemplo, en dos líneas. Una, la, la generación de herramientas que sepan para conocer más la realidad en la que estamos interviniendo para poder ser más eficaces y más eficientes en nuestras acciones. Y, por otro lado, también intentar generar un una especie de memoria colectiva, contribuir a generar una memoria colectiva de estos propios conflictos, de estas propias experiencias de resistencia, de estas organizaciones, precisamente para que no volvamos a empezar de cero constantemente, que es uno de los grandes errores que llevamos cometiendo desde hace siglos. Entonces, eso consideramos que claro, eran los dos elementos básicos en los que debíamos trabajar, pero como muy bien decían tanto Manuel como Marc, nosotros no podíamos hacer estas cosas de cualquier manera, necesitábamos hacerlas de una determinada manera, Y ahí es donde entran esos dos principios. Por un lado, el de horizontalidad, que se refiere no solo al reparto equitativo, sino también a la toma de decisiones, tanto en el trabajo como en las formas de hacer. Y por otro lado, también la autonomía. Ambos conceptos ya los conocéis, pero en este caso la autonomía nosotros la hemos desglosado, digamos, en diferentes aspectos. Primero, autonomía técnica. ¿Por qué? Porque todo este proceso lo que suponía era un constante cuestionamiento de los parámetros establecidos por la ciencia que se supone a la que tenemos que responder y a la que tiene la magia de todo. Y realmente no es así. Hay muchos elementos que son muy cuestionables y que precisamente en nuestro trabajo parte de lo que hacemos es constantemente poner en duda esos parámetros que, in, que en teoría tenían que ser incuestionables. Eh, además de eso, por otro lado, también eh, estamos hablando de una autonomía política. Es decir, nosotros, tenemos, nosotros decidimos sobre qué hacemos y qué no hacemos y, y para qué sirven esos instrumentos que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pero además de una, tecni, de una autonomía técnica y una autonomía política, para poder tener una autonomía política tienes que tener una autonomía económica. Entonces, todos los proyectos que hacemos a, tra a, a través de este grupo son autogestionados, es decir, a través de diferentes vías, pero precisamente esto es lo que nos permite no tener que negociar los productos finales y nosotros sacar los materiales tal como los queremos. Bien, dicho esto, esto sobre el grupo... También voy a dar unas pequeñas nociones en torno a lo que es, como bien decían, nosotros cuando empezamos esto, primero no sabíamos ni siquiera que del primer de esta primera experiencia iba a salir un libro y mucho menos la trilogía del anillo. Entonces, claro, ¿cómo se sucedió todo este proceso? Pues bueno, este primer libro, como bien comentaban, lo que nos dedicamos fue eso, a, a estudiar, a analizar conflictos que se estaban dando en la ciudad y en los cuales nosotros también estábamos implicados es decir, colectivos con los que nosotros colaborábamos pues era como una forma de dar esa visión conjunta pero, pero eran estudios, como se dicen dentro de, esta, de estos ámbitos, estudios de caso es decir, analizamos un conflicto como puede ser la transformación de un barrio como puede ser la construcción de una autovía metropolitana como puede ser la tematización de otra serie de partes históricas, etcétera analizamos cuál era el conflicto y analizamos cuál era la respuesta de la población frente a ese conflicto. Y eso lo hacíamos en diferentes partes de, del territorio de la ciudad de Granada. Pero claro, cuando estábamos haciendo esto, ya nos empezamos a dar cuenta de que realmente todos estos diferentes conflictos que estábamos estudiando tenían su relación entre sí, no eran cuestiones aleatorias que iban surgiendo como champillones por el territorio sin que tener nada que ver los unos con los otros sino que formaban parte de un mismo patrón entonces el siguiente libro que sacamos que es el de que trata sobre las marcas ciudad precisamente lo que analizábamos era eso que adelantamos en ese primer libro que hay un marco genérico de transformación en el cual todas estas transformaciones que se tratan en la ciudad tienen un sentido unitario es decir, todas responden ante una especie, a un mismo modelo a unas mismas intenciones regido por unas mismas reglas y orientado hacia unos mismos objetivos <coughs> eh, entonces ahí hablamos de lo que son eh, como muy bien decía Manuel los grandes eventos internacionales tanto de carácter deportivo como de carácter cultural cómo se utilizan estos eventos para impulsar muchas de las transformaciones urbanas que se quedan enquistadas, porque no hay razones suficientes para sacarlas adelante También en estos, en estos procesos analizamos todas esas estrategias de marketing urbano como, porque las ciudades hoy en día ya no son lugares donde habitar, son productos. Son productos de mercado que tienen que venderse. Entonces, estas estrategias de marketing urbano lo que hacen es Eh, capturar los elementos esenciales de cada lugar para hacer un, un lugar distintivo y proyectarlo así en el mercado internacional de ciudades que luchan tanto por las inversiones como por la atracción de turistas como por la atracción de nueva celebración de nuevos eventos internacionales que vuelvan a regenerar otra vez toda esta vuelta de inversiones pues bien, tanto en el primer libro como en el segundo <coughs> habíamos tratado un poquito de lado pero no le habíamos dedicado el suficiente Tiempo, esfuerzo y análisis a comprender qué es lo que pasaba en nuestra en nuestras calles. Cuando no hablamos de vivienda y cuando no hablamos de carreteras, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con el resto de los espacios? Y por eso fue salió la necesidad de escribir este tercer libro. Escolta, cre creo que si cambias al micro... Eh, con... Cable, es que suenan como unas pequeñas interferencias y creemos que es por el micro inalámbrico. ¿Pu puede ser que con el micro de cable no... Hola, hola. ¿Así mejor? A este plazo termino la charla. No, no bien, bien. Decíamos eso, entonces, habíamos pasado por aprendiendo a decir no, conflictos dispersos por el territorio, pasamos al segundo, que es la construcción de la marca ciudad ese marco general, donde y llegamos al tercer libro. ¿Y de qué hablamos en el tercer libro? Pues como bien dice de su título, porque no nos dije hacer en la calle? Lo que hacemos es hablar de la calle. Pero claro, cuando estamos hablando de la calle, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es hablar de economía, es hablar de política, es hablar de sociedad, es hablar de cultura. En realidad nosotros analizamos mecanismos de control de, de control social dentro del espacio público y lo que hacemos es utilizar como hilo conductor estos nuevos mecanismos que se han implantado desde el 2006 en el Estado que son estas llamadas ordenanzas cívicas o como llaman en otros lugares de forma mucho más sinuosa eh, ordenanzas de la convivencia ciudadana. Eh, bonito, ¿eh? es que en el sur tenemos un estilo pues bueno estos tres libros, digamos ahora voy a adelantar una primicia y es que aquí con nuestro amigo Marc como ha dicho muy bien Marc en un principio, nosotros aunque utilizamos como base lo que es la ciudad de Granada Tenemos una proyección que es más allá, es decir, intentamos compartir que esto que estamos analizando en esta ciudad no es propio de esta ciudad, no es que en Granada seamos especialmente guays por tener estas cosas, sino que realmente lo que hay es que se suceden una serie de mecanismos que cambiando o salvando una cuestión de matices y pequeñas diferencias se reproducen en diferentes ciudades del Estado. Y esto es lo que estamos ...haciendo en este nuevo trabajo que, que hemos empezado este año... ...y que esperamos que salga para el año que viene... ...que es un trabajo en el que hemos contactado con diferentes personas... ...que hemos ido conociendo a lo largo de todos estos años... ...que trabajan sobre la ciudad desde una perspectiva crítica... ...y lo que queríamos realmente era comprobar... ...es que si esto que estábamos diciendo nosotros... ...de que esto no son elementos singulares... ...sino que es un patrón que se repite en diferentes ciudades... ...si era verdad... Y entonces lanzamos el reto a múltiples compañeros, entre ellos Marc, y, y lo que vamos a sacar para el próximo año es eso, un libro donde en nueve capítulos, nueve ciudades, se traten estos mis, mismos aspectos, no penséis que nosotros estamos dando unas directrices que, que tengan que tratar esto, sino que le, le dimos un, una especie de título genérico, la transformación urbana en, en la ciudad capitalista, y a partir de ahí que desarrollaran el trabajo que habían hecho a lo largo de estos años. Y, Realmente ya tenemos parte del trabajo hecho, los resúmenes y todo eso, y evidentemente se repiten mucho los procesos, es decir, confirma esta hipótesis que lanzamos inicialmente. Pues bueno, esta es una primicia que hasta el año que viene no tendremos, pero que estará ahí y que también vendrá con sorpresita. Muy bien, dicho esto, ya nos metemos dentro un poquito de, de lo que es el tema en cuestión, que es el libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Y lo primero sería ver... Toda esta idea de, no sé, de regular la convivencia, las formas de ser y de estar en el espacio público. Eh, bueno, también es cierto que durante la, la Segunda República y durante el franquismo tenía, teníamos normativas que criminalizaban la pobreza, ¿no?, como era la ley de pagos y madrileantes. Pero es la primera vez en esta época moderna en la que realmente hay un intento de sobrepasar esa línea ¿no? y de realmente empezar a ver de qué manera podemos cada vez más ...controlar lo que es a la población de un determinado lugar... ...a la ciudadanía... ...y todo esto con elementos muy situles... ...es decir, no tienen que sacar los, los tanques a la calle... ...sino hay otra serie de mecanismos y de herramientas... ...que lo que permiten es... ...evolucionar en este control... ...sin casi, sin que la población misma se dé cuenta de ello... ...pues esta forma de entenderlo... ...no fue una arducia de nuestros magníficos legisladores... ...sino como casi todas las cosas que tienen que ver... ...con el tema del control social... ...han sido importadas de ese gran monstruo que tenemos al otro lado del mar, que se llama Estados Unidos. Es decir, concretamente, se data este inicio de perseguir este tipo de, de formas de hacer en la calle eh, a partir del de exalcalde de, de Nueva York, eh, Rudolf Giuliani, que en, a finales de los 90 se sacó de la manga una serie de políticas que llamaban políticas de tolerancia cero... que se basaban en una teoría que le llamaban la teoría de las ventanas rotas... y que, por decirlo de forma rápida, defendía que si tú tienes un edificio vacío... en un determinado sitio con una ventana rota y que si tú no haces nada para reparar eso... pronto habrá una subida en la escala de violencia sobre ese edificio... que llevará a más ventanas rotas, a pintadas y finalmente a una ocupación. Es decir, con esto lo utilizaban para decir no se puede dejar ni un mínimo de resquicio a las cosas o sea, hay que ser tajante hay que tener tolerancia, cero en las cosas que suceden en la calle de manera que esto no se nos vaya a escapar de madre y se vaya a convertir esto en el caos pues muy bien eh, ya dentro de los contenidos del libro hay tres conceptos que trabajamos desde el principio hay un primer capítulo que es una introducción, digamos en el que analizamos tres conceptos clave ...que se entrecuzan a lo largo del libro... ...uno es democracia... ...otro es ciudadanía... ...y otro es espacio público... ...no entendáis esto como un discurso ciudadanista... ...sino lo que nosotros lo que hacemos es... ...deconstruir esos conceptos inicialmente... ...planteando diferentes... ...concepciones que hay con respecto a esos términos... ...esos términos después implícitamente nos acompañan... ...durante el desarrollo del libro... ...precisamente contrastando cuáles son los discursos... ...que se utilizan para implantar este tipo de normativas... ...por un lado... ...y por otro lado también... Analizamos, al final del libro de qué manera o qué distancia hay entre esos discursos y después las prácticas que resultan de la aplicación de este tipo de mecanismos y después de explicitar lo que son estos conceptos ya nos metemos en contar una historia ¿y qué historia contamos? pues la historia en que una ordenanza de estas car características se implanta en una ciudad y esto lo hacemos a través de, de cinco capítulos, uno dedicado a lo que es la, los antecedentes es decir de dónde se sacan esta idea para sacarlo adelante o qué elementos eh, han de recuperar o para llenar el suelo antes de lanzar este tipo de normativas, un segundo capítulo donde hablamos de cuáles son el proceso que lleva para sacar adelante este texto, un tercer capítulo donde analizamos pormenorizadamente en qué es lo que dice el texto, en qué términos y lo que estamos diciendo, obviamente es un análisis entre líneas de lo que quiere decir cuando dice unas determinadas cosas. Y después ya un cuarto capítulo nos metemos en lo que es la propia aplicación, cuál es el resultado de aplicar este tipo de normativas y de, de, de rescatamos o dejamos un último capítulo que siempre lo hacemos en, nuestro, en nuestros trabajos precisamente para recapitular qué es lo que hace eh, la población ante esto, cuáles son las... la gente que se organiza para hacer frente a todo este tipo de conflictos. Pues bien brevemente un par de anotaciones sobre cada una de las ideas para que tengáis un poquito un mapa de eso y como decíamos antes si hay algo que os interese en especialmente lo tratamos más en profundidad en el debate sobre los antecedentes antecedentes tenemos básicamente dos uno a nivel legislativo que fue un primer paso para empezar a fiscalizar lo que son los usos del espacio público y este primer antecedente fue la que se conocía popularmente como la ley antibotellón la ley antibotellón surge después de Eh, una estrategia fallida por parte del ayuntamiento de intentar controlar todos estos grandes macrobotellones que se formaban en la ciudad en diferentes puntos y en relación a determinados eventos por ejemplo, el día de la primavera el día de la primavera es una festividad no tradicional pero sí popular que nació de la gente, de los estudiantes que se iban un día pues a pasar a celebrar el día de la primavera a un parque que había por allí con sus litros, con sus botellas y pasaban allí el día de fiesta eh, eso sucedió durante varios años el ayuntamiento empezamos a mosquearse y lo que dijo, bueno, vamos a plantear una alternativa vamos a intentar institucionalizar esta fiesta y lo que hacemos es crear en un recinto a las afueras montar unas barras, contratar a muy buenos conciertos y decirle a la gente no vayáis al pasado de los tristes que están en el centro de la ciudad iros al otro lado que ahí tenéis conciertos, tenéis barras y tenéis todo lo que vosotros queráis obviamente esa estrategia falló al año siguiente lo que hicieron ya fue intentar cerrar la mitad del espacio donde se desarrollaba esta fiesta al tiempo que se alternaba la otra. Pues bueno, al tercer año lo que hicieron fue cerrar totalmente ese desierto y quien quisiera celebrar lo que fuera al otro lado. Y lo que nos une con otra de las dinámicas que hacen, cuando no pueden institucionalizar o cuando, consi cuando no consiguen institucionalizar una, una fiesta o una actividad de estas características, lo que hacen es, pues organizar, pero en este caso, en vez de, de forma municipal, un sitio con conciertos, pues organizaron un espacio de la ciudad que está a las afueras y lo denominaron como el botellódromo. Sí, sí, me oís bien. El botellódromo. Es decir, un recinto específico dedicado para que miles y miles de, de jóvenes cada fin de semana vayan allí a tajarse como perras. Ese es el botellódromo. Pero bueno, la, en la Comunidad de Madrid todavía tuvo un descaro más allá cuando quiso plantear de forma pública del hacer un manifestódromo es decir tú quieres protestar, me parece muy bien protesta todo lo que quieras pero por favor no lo hagas en medio de la calle que vas a interrumpir el paso entonces te vas a las afueras de Madrid y allí venga, quien quiera manifestaciones todo el año ya puede ir allí porque allí las puede celebrar este es el descaro un poquito con el que va detrás de este tipo de mecanismos muy bien, entonces estos antecedentes no hay problema, paso a usted Entonces, antecedentes, uno, le, el, el normativo, legislativo, la ley antibotellón y dos, necesitaban una excusa que les sirviera para ellos a nivel, para justificar esto a nivel de población, ¿no? a nivel de opinión pública y entonces se sacaron los, lo que son los antecedentes temáticos, por un lado la prostitución, es decir, algo que no está regulado, algo que no puede regularse porque no está prohibido, porque no puedes perseguir, de qué manera podemos atajar esta forma, Uno, la prostitución, otro, la mendicidad. Allí, en el caso de Granada, en este caso, era el colectivo de Rom, que son los rumanos gitanos, que durante varios años fueron llegando allí precisamente por la expulsión dentro de sus países que fueron integrados en diferentes partes de Europa. Pues allí Andalucía también llegaron. Y estaban muy asociados pues con la música en la calle... Con eh, el reciclaje con la ventaambulante, etcétera y, hay, y son todo este tipo de prácticas, escolar. como ellos no podían, no pueden sacar ningún tipo de norma que diga no, pues prohibimos a los gitanos ruanos o prohibimos a las prostitutas no. ellos se tienen que fijar en las prácticas. Y entonces empezaron a crear toda una sensación de, de peligrosidad en torno a que parecían que las prostitutas no fueran a invadir y fueran a tomar granada, lo mismo que los colectivos romanos, etcétera, etcétera etcétera. Esto es algo que se va a reproducir, como dijimos después en el proceso de elaboración. Pues bien, estos dos, estos dos antecedentes, por un lado la ley antibotellón... ...y por otro lado lo que son las temáticas, la prostitución y la mendicidad... ...fueron dos de los elementos que le sirvieron para justificar... De decir, tenemos que sacar esto, muy bien... ...una vez que tienen esa supuesta justificación pública... Eh, ...lo que hacen es empezar el proceso de elaboración... ...bueno, ¿cómo nosotros ahora vamos a sacar un texto que pueda regular estas cosas? Bueno, pues lo primero que hicieron fue generar un instrumento para ello una de estas grandes entidades e instituciones dentro de, del ayuntamiento que se denominó el Observatorio, eh, Observatorio, pero no de antropología del, del conflicto urbano, sino Observatorio para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Tenemos dos elementos aquí, seguridad y convivencia, que nos empiezan a ayudar un poquito a comprender cómo es que la ordenanza cívica aquí, en Granada no se llama ordenanza cívica, sino ordenanza de la convivencia. Pues ahí tenéis, seguridad y convivencia. Quedalos con esto. Eh, después necesitaban un modelo un modelo, vale y un modelo, actualmente hay ya dentro de la federación de municipios y, y provincias del estado ya tienen su propio modelo de ordenanza que tú en tu ayuntamiento puedes copiar y únicamente rellenar los datos y ya tienes tu propia ordenanza de la convivencia, ordenanza cívica pero para que entonces no existía eso entonces ¿a dónde fueron? fueron al primer sitio donde surgió en el estado, es decir, Barcelona Y lo hicieron con tan poco ver o con tan con tanta negligencia que en el primer borrador de la ordenanza, todavía en determinados articulados, se leía la palabra Granada. Y después se sancionaban eh, prácticas como era eh, pescar en las fuentes. Desde que yo tengo conciencia en Granada no ha habido una fuente con un pez. O sea que... Este tipo de elementos para que veáis con, con, de qué forma tan cateta se hacen las cosas muchas veces, aunque tengan todas las instituciones, todos los medios y todas las cosas de hacer. Pues así era como sucedía un poco. En este proceso de elaboración, que duró un año y ocho meses, <coughs> fueron tratando progresivamente las temáticas. Es decir, no trataron todas juntas, sino iban tratando, por un lado, tema de la cartelería, el tema de las manifestaciones, el tema de la prostitución, el tema de la mendicidad, etcétera. Y lo que hacían era, en, cada vez que trataban eso, era como si hubiera un compiche con, la, con los medios de comunicación de masas, concretamente con la, con la prensa local, y cada vez que se hablaba de una temática o que se estaba debatiendo una temática dentro de ese observatorio para regularla y todo eso, venía acompañado de un bombardeo de noticias que eso, que era que parecía que cada una de estas problemáticas, ya te digo, iba a acabar con toda la ciudad, con la paz mundial y con todo esto o sea, medían ahí, le metían mucha calle precisamente para generar este contexto de peligrosidad que le iba a, a servir después para justificar este tipo de normativas acompañado de, este, de esta atmósfera de, peligro, de peligrosidad también hubo un aumento considerable y progresivo de la policía en las calles eh, un aumento de la policía pero que iba acompañada de una serie de estrategias propagandísticas como era uh, el publicitar cursos que se iban a dar a la policía para que aprendieran a aplicar de una forma cívica y ciudadana este tipo de normativas, ¿no? que tuvieran un poquito de sensibilidad con la gente, todo esto, este tipo de cursos así que realmente no se sabe después si se llegaron a materializar o no, y aunque se materializaran no se vieron después su práctica real en la calle. Otro tipo de medidas propagandísticas ya para acostumbrarnos desde pequeñitos a saber estas cosas era la adición de guías fáciles de saber qué es lo que estaba por venir, qué es lo que se iba a prohibir y qué no, para llevar a las asociaciones, a los institutos, a los colegios, ya para que desde muy pequeños sepamos qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y un último elemento de este, que, que me gustaría rescatar de este proceso era el mal llamado discurso de la, del consenso y la participación. Es decir, esto que ya estamos, que está muy manido, que ya estamos muy acostumbrados a escuchar y que ya nadie se lo cree, ¿no? Cuando hablamos de consenso, no estamos hablando de un consenso de la población, estamos hablando de un consenso institucional. Es decir, que los partidos estén de acuerdo en todos tirar para una misma línea. Y cuando hablamos de participación, lo que están diciendo es decir, bueno, tenemos que decir, venga, vamos a convocar algunas asociaciones, vamos a hacer una mesa por la prostitución, Entonces, organizamos, vienen los colectivos, los colectivos hablan, muy bien, todo queda muy bien, pero realmente yo tampoco tengo por qué hacerles caso. Ellos ya han participado, ya han dicho nada y, de hecho, nada de lo que han dicho se ha incorporado a las nuevas normativas. Sin embargo, ya han participado. Pues muy bien, acabamos con ese proceso de, de elaboración al cabo de un año y ocho meses. Y el resultado es, pues eso, un texto en el que... <coughs> Una de las principales características era la ambigüedad en la que estaba escrito, se hablaba de pacífica convivencia ciudadana, se hablaba de no sé, de muchos elementos así como eh, que sonaban muy bien, pero que nadie sabía realmente lo que era, ¿no? ¿Qué es la pacífica convivencia ciudadana? ¿De qué depende? ¿Para quién es esa convivencia ciudadana o para quién no? Eh, las prácticas que se enumeraban, muchas de ellas tenían dos estrategias, por un lado o lo hacían de forma muy ambigua y hablaban de ensuciar la calle ensuciar la calle que es tirar un papel echar un escupitajo no sé, hay muchas formas de entender lo que es ensuciar la calle pero después también, con determinadas prácticas lo que hacían era eh, pues prácticas que eran muy obvias, es decir, por ejemplo de fecar en la calle claro, cualquier persona puede decir pues, coño, cagar en la calle no está bien ¿no? entonces, bueno, podemos vale, esto, pues aceptamos que se integre ahí pero claro, en el mismo articulado meten también escupir en la calle claro, si tú alguien por la calle con su sano juicio le preguntas oye, ¿tú multarías alguien por escupir en la calle? ¿qué grado de escupitajo tiene que ser? ¿tiene que ser un gapo? ¿tiene que ser con mucosidad? ¿simucosidad? no sé es algo muy ambiguo pero lo que sí estaba muy marcado dentro de estas normativas era precisamente el tipo de sanciones que iba a haber cuánto te iban a caer que en comparación con el de otras ciudades, como por ejemplo la de Barcelona, lo que hacían era casi duplicar las sanciones de lo que ocurría allí. Es decir, una ciudad mucho más pequeña y una ley mucho más represiva, una ordenanza mucho más represiva en este sentido. Otra de lo dentro de lo que se podía leer entre líneas era esa subjetividad de interpretación, claro, un carácter muy ambiguo te puede intentar te puede hacer pensar que decir, bueno, entonces que aquí caben múltiples interpretaciones, ¿no? Yo puedo tener mi interpretación de lo que es este uso o de lo que es esta forma de hacer, bueno, nada más lejos de lo que pretendía el ayuntamiento. El ayuntamiento únicamente planteaba un único uso permitido del espacio. Y esa ambigüedad lo que hacía era una, ser una herramienta precisamente para los propios agentes de la autoridad que a partir de ese momento se, se cometían no solo en ejecutores de la norma sino también en jueces ellos eran los que podían discernir si un determinado hecho podía ser punible o no dependiendo de las circunstancias y a esto le añadimos un agravante más que es el carácter preventivo es decir, ya no tenías que hacer nada simplemente con aparentar, con llevar una determinada vestimenta con alter, ya podían acercarse a ti ...y multarte. De hecho, con alguno de los colectivos que nosotros tenemos... ...concretamente con, con uno que lucha contra la especulación inmobiliaria ...a la Casa del Aire, no sé si habéis oído hablar de ello... ...pues en varias ocasiones nos ha ocurrido esto... ...de ir a una fiesta popular, irte con tus panfletos en una bolsa... ...pararte la policía, requisarte los panfletos... ...requisarte todos los materiales y multarte. Sin ni siquiera haber desplegado ni sacado un panfleto de, de la bolsa. Eso ha ocurrido allí en Granada. Muy bien. Entonces... Ya vemos que ha salido una maravilla de, de normativa y ahora lo que queda es ver cómo podemos aplicar esta normativa. ¿Cuál es el resultado? Nosotros únicamente analizamos los dos primeros años. Sino, o, ahora ya van cinco, este año cumple, se cumple cinco años. Pues nosotros analizamos los dos primeros años. Y lo primero que aprendimos de la aplicación es que <coughs> es que se va por, iba por tanteos. En los primeros seis meses... Pues primero hubo una campaña muy fuerte contra cartelería y prostitución, después hubo una campaña muy fuerte para cuestiones eh, relacionadas más con el botellón, pero que salpicaba a cualquier persona que vivía en una plaza un refresco y se tomaba un bocadillo, que también se veía multado. En otra ocasión fueron los colectivos sociales los que se, fueron, se vieron más perseguidos, pero no había una constancia y no había una línea. De esto lo que, lo que realmente aprendimos Es que esta, que existan estas normativas No quiere decir que se tengan que aplicar En todo momento No esperéis que aunque haya una normativa con como, como la que tenéis aquí Que vaya a estar la policía siempre detrás de haciendo, Sino que es una herramienta Un instrumento que ya tienen creado Para poder utilizarlo cuando les sea más conveniente ¿Mm? Esto es importante comprender Después A nivel de aplicación Se han dado una serie de dinámicas Asociadas de forma más directa Algunas de forma más directa y otras de forma más indirecta a lo que es la normativa. Una primera dinámica es la dinámica recaudatoria. La dinámica recaudatoria se basa, por un lado, directamente relacionada con la ordenanza, en las multas, ¿no? las sanciones que se dan. Es más, esta ordenanza, que aglutina realmente esta ordenanza, tiene muy pocos nuevos elementos que regula ...porque todo el resto ya estaba regulado en otras ordenanzas... ...lo que hacen es aglutinar todos esos elementos... ...y el primer año de ordenanza... se eh, ...obtuvieron 3.300 expedientes abiertos... ...3.300 sanciones... ...que superaban ya el cómputo... ...de todas las ordenanzas conjuntas... ...de todas las sanciones de las ordenanzas anteriores... ...pero es que en el segundo año... ...esas 3.300 se multiplicaron por dos... Y en el segundo año ya teníamos, solo en el segundo año, 6.700 sanciones. Con lo cual, al cabo de los dos primeros años, estamos hablando de más de 10.000 sanciones al hilo de la ordenanza. Pero no solo son las sanciones las que, para las que sirven este tipo de ordenanzas. Este tipo de ordenanzas también... Eh, ...repercuten indirectamente sobre otras formas de financiación que tienen hoy en día los ayuntamientos... ...sobre todo determinadas ciudades, como es la concertación y la privatización de los espacios. Granada, en los últimos años, si la mayor parte de las plazas estaban ya con terrazas... ...pero las, las terrazas ocupaban un 30% de los espacios, en los últimos cinco años se ha multiplicado por tres... ...es decir, hay sitios que hay hasta un 80% de la plaza ocupada por terrazas... Reduce mucho más el espacio público, de uso público, y si a eso le sumamos que no se puede beber en la calle, si quieres tomarte una cervecita en la calle, la única forma de hacerlo es precisamente pagando el precio que te estipulan en este tipo de terrazas. Y después también, allí en Granada, también es típico, pues con todos los edificios patrimoniales, como lo que es la ciudad histórica, pues la venta y concertación de patrimonio, pues para construir hoteles de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica recaudatoria. Bueno, decir en este punto también que el propio ayuntamiento, antes de sacar la normativa, ya en sus presupuestos calculaba que en los dos primeros años iba a obtener un millón de euros en sanciones. Es decir, que ellos siempre decían a nivel público que ellos no tenían pensado, o sea, no era que no era un, un mecanismo de recaudación y cómo es posible no ser un mecanismo de recaudación cuando tú ya tienes algo presupuestado y además un millón de euros, ¿no? Después, una segunda dinámica, que está la que nos gusta y la central de toda, que son los diferentes mecanismos de control social que van asociados a esta, a esta ordenanza. Por un lado, uno de los mecanismos es el miedo a la autoridad. Miedo a la autoridad, uno, porque te multan. Y dos, porque esa autoridad, concretamente la policía, ha ido aumentando en tres niveles. Por un lado, el número de personas, de policías que se veían en las calles. ¿no? Dos, el el número de presencia, la frecuencia con la que iba a determinados sitios. Y tres, el tipo de dispositivo que se desplegaba. ¿no? Para poneros un ejemplo de lo ridículo que puede llegar a ser esto, eh, una de las actividades de este colectivo que mencionaba antes, la Casa del Aire, que era hacer un debate en una plaza pública, un videoforum y un teatrillo, eh, con, en el que se había ido a hablar con los vecinos previamente de la zona, todavía se había preparado muy bien, Pues la policía primero envía, el ayuntamiento primero envía lo que es el equipo de limpieza para que echen Zotal por toda la zona. Zotal es un producto muy agresivo que te impide realmente estar en un determinado espacio porque no se puede respirar. Pero después, justo en aquella época, acababan de recibir una serie de nuevos juguetitos. ¿no? Entonces lo que hicieron en esa acción, en aquel momento ese colectivo era uno de los que se más se movían en ese, entonces querían como sentar un precedente frente a este tipo de movilizaciones sociales y lo que hicieron fue desplegar todo el abanico de, de mecanismos y tipos de policía local que tenían, o sea, desde perros policía, furgonetas, perro policía acuestre, motorizada, hasta otros elementos que antes no eran eh, de titularidad municipal, como puede ser el tener un propio cuerpo de unidad de intervención policial, es decir, un cuerpo antidisturbios, pero local. Los Power Rangers, como lo llaman allí. Pues bien, por todas estas razones se va generando cada vez más ese miedo a la autoridad. Ese miedo a hacer algo, no vaya a ser que después vayamos a ser reprimidos de una u otra forma. De forma más violenta o de forma más administrativa a través de, de multas. otra Otro mecanismo de control social que hay en la ciudad es eh, lo que comentaba antes... Cuando tenemos colectivos que, eh, que realmente los colectivos en sí no los podemos perseguir, no los podemos multar, no los podemos criminalizar de por sí como personas, lo que hacemos es enfocar sus prácticas. Es decir, nosotros no podemos controlar la prostitución, pero la forma que tenemos de controlarla, por lo menos en los espacios visibles, es controlando los espacios. ...donde desempeñan su actividad... ...es decir, si nosotros regulamos el espacio donde ellas regulan... ...y evitamos de que ellas estén en esas partes... ...pues bueno, ya que después se vayan a los pisos... ...se vayan a, a las afueras... ...o se vayan a los clubes nocturnos... ...pues a nosotros ya nos da igual... ...es decir, nuestro problema no es la prostitución... ...sino la prostitución que se ve... ¿no? ...y eso aplicado al resto de colectivos... Eh, ...y un último elemento... De, ...y un último mecanismo de, de control social... ...en este sentido sería... ...que es ese elemento más sutil que os comenzaba al principio... Ese perfil de ciudadano que intentan construir, es decir, un perfil de ciudadano vigilante, en la ordenanza se incita cada dos por tres a que te chives y a que denuncies las cosas que veas que no son así. Incluso los colectivos inmigrantes les dejan entrever que si se chivan de sus compañeros que están haciendo una actividad irregular puede tener algún tipo de beneficios eh, administrativos a la hora de regular sus papeles. Estamos hablando de algo muy importante a nivel de extranjería. Eh... Es un perfil de ciudadano, claro, muy basado en este modelo de ciudad capitalista, buen consumidor, cívico, que respeta las normas, obedientes, pero lo peor de todo es que es un perfil de ciudadano autocensurado. Es decir, ya muy pronto ya somos nosotros mismos los que nos decimos uy, uy, no puedes hacer esto, no vaya a ser que tal. Es decir, y en eso, esto es lo que decíamos, que son este tipo de mecanismos que muchas veces van entrando mucho más sutilmente y que a veces no nos damos cuenta de ello. Y bueno, eh, todo esto lo que nos lleva obviamente es a un profundo aumento de lo que es la brecha social que tenemos en nuestras ciudades, es decir, lo que de, lo que se criminaliza aquí es la exclusión social, la pobreza, la disidencia, eh, la alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, que creo que ya me he extendido lo suficiente, una pequeña anotación en torno a las resistencias que ha hecho la población en torno a todo esto, pues dado que es una, una norma que nos nos atañe a todos. Es decir, no es solo a los movimientos sociales, no es solo a los pobres o excluidos socialmente, que no se puede jugar en la calle. A los niños les afecta. No se puede tender la ropa en determinadas zonas. Es decir, a las personas que viven en los lugares también. O sea, afecta a todo el mundo de todas formas. Aquí me han comentado que hay un colectivo de artistas que estuvo trabajando en el tema este. Pues allí también. Y allí estaba la gente de derechos humanos que trabajaba con la gente de excluidos, estaba la gente que que trabajaba en otros colectivos, ¿no? que no trabajaba directamente en este tema, pero que obviamente se vieron reprimidos a nivel administrativo y empezaron a llegar miles y miles de euros en multas por actividades en la vía pública que no habían pedido autorización, y entonces ya hubo una avalancha de gente que los diferentes frentes empezó a luchar contra este tipo de normativa. ¿Qué pasó con el paso de los meses? Había una pregunta, al principio era todo bastante permisible, ¿no? ...dejaban ese tiempo de tacteo... ...pero a, a partir de determinado momento... ...empezaron a ser bastante crudos con la aplicación... ...entonces empezaron a llegar... ...muchas multas a los diferentes colectivos... ...y los colectivos en aquel momento... ...se empezaron a preguntar... ...bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un dilema... ...o seguimos pensando que estamos... suficientemente legitimados para salir a la calle... ...y mostrar nuestros contextos ...y nuestro parecer y no tenemos que pedirle permiso a nadie... ...y nos seguimos hinchando de multas... ...o pasamos por el aro... Porque realmente lo que queremos es difundir nuestras cuestiones y eh, no nos meten la multa. Porque llegó un momento en que las multas lo que hacían era que nosotros no pudiéramos seguir con nuestra actividad diaria, sino que tuviéramos que, pre que pre preocuparnos constantemente de buscar actividades de financiación para pagar las multas o los abogados que teníamos que ver. Entonces, en este contexto, pues obviamente al principio se mantuvo mucho y había un toma y daca, pero a lo largo del tiempo esta pregunta se fue diluyendo. Ya sabéis para qué lado se fue diluyendo, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien. Exactamente. Para ese lugar. Dejó de hacerse esta pregunta. Naturalizamos la norma. Incluso a los cuatro años, cuando nosotros sacamos el libro, compañeros nuestros dijeron, ¡hostia, la ordenanza! ¡Hostia, la ordenanza! Y por eso sacamos este libro o, o esa fue una de las razones, no aparte de las otras de contribuir a la memoria colectiva y todo eso. Era para volver a sacar este tema. Y este tema está mucho muy de actualidad, no solo por lo que la referencia que hizo Marc al final de la presentación, sino porque, oye, tenemos dos grandes fantasmas ahí, que son la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada, que ya no son de ámbito municipal. Es como hacer una gran ordenanza a nivel estatal. Y después, si os fijáis en cuáles fueron, no sé si le echasteis un vistazo, pero la mayor parte de, de las prácticas que se penalizaban y que se criminalizaban en, esa, en la ley de seguridad ciudadana, era, respondían a los diferentes formatos de movimiento social que había ido. Desde el 15M, las mareas, los escraches, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía que había una cláusula para que... ¿Para el movimiento esto es desahucio o esto? Para, ¿Para este movimiento esto? ¿Para este movimiento esto? ¿No? Realmente era una ley que surgió, o es una ley que surge para criminalizar a los movimientos sociales, a la protesta social y para ir un paso más allá de lo que van estas normativas que estamos planteando aquí. Y bueno, creo que hasta aquí ya se ha dado bastante la chapa, ¿no? Ah, vale, Bueno, muchas gracias, Juan, um, por por, por, una, por una charla tan amena y, y tan incisiva también en estos procesos que están ocurriendo en, en nuestras ciudades, cogiendo el ejemplo de Granada, como bien has explicado. Bueno, a, a, a raíz de, de lo que he dicho antes, y, o tomando la palabra de lo que he dicho antes, si alguien tiene preguntas o quiere abrir un debate adelante, yo, yo tendría un, una pregunta bastante grande que hacer, que a lo mejor toca la línea de flotación del libro, no sé si, si mucha gente lo ha leído o no. Sabemos que es un libro divulgativo, es decir, no quiere meterse mucho en lo que son aspectos teóricos, pero en la traducción no deja de, de establecer un marco teórico. Me gustaría no meterme en discusiones teóricas, tampoco no es el momento a lo mejor, pero obviamente... Eh, ...como persona que trabaja en la universidad... ...y que le importan estas cosas... ...es una cosa que me chocó mucho... ...os basáis mucho en... ...es, es, es una respuesta cortita si puede ser... ...y luego abrimos la, la cosa... ...hablamos de, de democracia deliberativa y democracia radical... ...como dos modelos que proponéis... ...decís que puede haber más modelos... ...para entender para entender lo que podría ser una política en la ciudad... Um, ...habláis de, de, un, del capital... ...el capitalismo como sistema... El capitalismo no es tan presente en el libro, porque el libro es un libro muy político, muy político en el espacio público. Utilizáis conceptos democracia, ciudadanía, espacio público, que son muy políticos también. A mí me gustaría saber dónde están las relaciones de producción. A mí me gustaría saber eh, el tema clase. El tema clase está completamente absente. Se habla de clase política en un, dado, en un momento dado y a lo mejor de clases medias en otro, y es una cosa que, que ahí no está. Entonces creo que es un ámbito este en una feria del libro anarquista donde puede ser interesante um, no sé, saber a lo mejor por qué esa esencia de, del esencia del concepto de clase que nos ligaría a las relaciones de producción, que obviamente están completamente creo yo relacionadas con todos los aspectos que vienes comentando, no sé si esto es una cosa enorme ¿no? o, o que puede tener una pequeña contestación y luego ya daría paso a los compañeros no, bueno, en realidad ¿sigo por esto? Si este, este se escucha bien ¿se le bien? Eh, en realidad bueno además de la democracia o sea nosotros primero decir que, que, que seamos un colectivo no quiere decir que todos opinemos igual es decir precisamente somos gente que venimos de diferente que vemos de diferentes fuentes y de diferentes fuentes y la riqueza precisamente está en, en saber congeniar esos diferentes futurouros o sea está la democracia deliberativa la democracia radical también está el paradigma libertario es decir hay otras fórmulas de hacer el tema de la clase Eh, el tema de la clase quizás no está de forma expresa tal como entendemos eh, tradicionalmente lo que son la, las clases las clases sociales, las clases socioeconómicas por una razón primero porque eh, el trabajo está basada, basado en un modelo de ciudad capitalista concretamente en el caso de Granada el caso de Granada Eh, el turismo es la principal industria que hay y precisamente es la principal industria donde muchas veces se desdibujan oficialmente, de cara a fuera, obviamente hay un patrón y hay un asalariado pero precisamente se rompen esas dinámicas porque se, debe, se diversifica mucho ¿no? hay mucho pequeño propietario que tiene su tiendecita, hay mucha cosa empiezan, no es tan fácil como en un, igual una ciudad industrial ¿no? donde se vería mucho más ese cambio, aquí Eh, eh, ...con respecto a esta... ...a estas medidas de control social... Eh, ...obviamente se deja constancia... ...de que no hay un mismo rasero... ...por el que se aplica... ...o sea, no va... ...hay determinada gente a la que no le afecta esto... Es que, ...que más, que está muy contenta con este tipo... ...independientemente que le afecta a todo el mundo... ...el tipo de normativa... ...lo que pasa que allí hay determinadas personas... ...concretamente estábamos hablando de todos estos... ...pues la gente que más utiliza la calle... ...y quién es la gente que más utiliza la calle... Pues la gente que se quiere movilizar, la gente más pobre, la gente excluida socialmente. ¿Y por qué se sacan esto? Pues se sacan para quitarlos del medio. En ese sentido, sí hay una cuestión de clase, aunque no sea una cuestión de clase tradicional como nosotros la tenemos entendida hoy día. Pero es que el concepto de clase que tenemos que entender hoy día... Y no lo, no voy a profundir en esto porque esto sí que ya tendría un debate más grande no es el no es aplicable los términos en los que establecíamos los conceptos de clase pues hace un siglo y medio dos siglos pues muchas gracias y, y pasó el micro paso el micro a, a vosotros para que podáis ir hablando entre vosotros o haciendo preguntas a juan o participando por favor y ya cojo yo nota también sin sí, sí.